Primero, el agradecimiento de, de, de la invitación, ¿no? Decía tanto Gustavo como, como Marisa, cada vez que nos encontramos a, a charlar de política, a planificar políticas productivas, de urbanismo, de desarrollo de, de nuestros municipios, no, nos comienza a unir ese trabajo por, por, por, por la política, ¿no? Que tiene que ver con el arte de transformar. Y venir a Cañuelas es una comunidad, yo cada vez que vengo, la verdad, más allá del afecto personal que tengo por los dos, tanto por por Gustavo, por Marisa, una admiración que tiene que ver desde lo profesional, de lo político. Nosotros los dirigentes políticos, por lo menos a mí me nutre eh, eh, la unión Por supuesto que es ser buenas personas, buena gente, buen gestionador. Pero a mí me encanta los, los que pelean por su comunidad dentro y fuera, ¿no? Y la verdad que nos hemos encontrado tanto como Marisa, que es una guerrera, como toda mujer, y, y Gustavo, peleando por intereses en común, ¿no? Que tienen que ver para mejorar la calidad de vida, que a veces es un trabajo silencioso, es el que no ve el vecino, pero que después en el desarrollo de su comunidad lo ve, como esto, como tiene que ver a apostar a esta feria productiva que hace 10 años que se viene eh, realizando, que tiene que ver con el arraigo, con mostrar los productos que, que producen cada uno de, de los vecinos, de Iberarrea, de Cañuelas. La verdad que yo, venir a Cañuelas, digo, tiene que ver con, con, con el, el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, que piensa en seguir transformando y evolucionando. Cada vez que viene uno a Cañuelas está diferente, está más lindo, está con más ganas y más posibilidades. No lo digo de, desde el ámbito de lo personal, lo digo de, de, desde el ámbito de, de un dirigente político que le encanta la gestión pública, que ama el desarrollo urbanístico, que piensa en el trabajo productivo y Cañuelas va cumpliendo cada una de esas etapas. Así que feliz de acompañarlos, un día, un viernes hermoso, de acá me voy para... Para, para seguir trabajando a San Vicente, vengo de, de Lomas de Zamora, pero la verdad que acompañar en este fin de año a, a, a nuestros dirigentes, a nuestros amigos vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque no es un eso, trabajar por una comunidad mejor. Eh, en algún medio provincial en algún momento salió eh, el nombre de un posible dúo de este trío que hay acá pensando en la provincia. La verdad que es hoy incipiente pensar en el nombre de algo. Sí estamos convencidos que vamos a, a trabajar políticamente construyendo un gran frente electoral para el año que viene porque creemos en que tenemos que seguir trabajando para ampliar derechos para que la provincia de Buenos Aires eh, tenga una transformación y seguramente hay muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que vamos a estar en ese espacio de una construcción de una Argentina y una provincia de Buenos Aires que sin una duda haga lo que se hace la en Nosotros vamos a apostar al trabajo productivo, a la educación pública, al deporte, a la salud y no generar nosotros en esas condiciones gastos, sino que creemos que es la inversión en el futuro en ciencia y tecnología. Por eso estamos convencidos, sea uno, dos, tres, no importa cuáles serán los nombres, lo importante es que, que sea el acompañamiento de hombres y mujeres que representen la enorme mayoría de la gente que quiere vivir mejor. Y en eso vamos a armar un gran frente electoral opositor que lleve esas ideas y ojalá que podamos triunfar en las urnas.